La zona cero Dirtodia like oh, no zona cero con Mado Martínez, Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Bueno, eh tú eres mañana de las castigadas, ¿no? Sí, sí. contra la pared. <risa> ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Pues mira, ser muy mala, que es lo que se me da bien a mí. <risa> Manuel carballal muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cuánto tiempo? Eh, estás en Madrid, que está castigado, y Galicia, que no está castigado, te has ido de allí para pasar el confinamiento aquí. Muy eh, bien, eh, siempre eh, al revés, eh, Manuel. Eh. Sí, sí, es que yo lo mío, yo soy un salmón, yo lo mío en sí. la contracorriente. Oye, por cierto Manuel, me he acordado mucho de ti hoy porque justo hace 25 años de uno de los momentos más históricos del deporte, pero de la sociedad española. Esos o sea, en 25 años del gol de Najín, Ceuti, Islámico, bueno, en Zaragoza se habló mucho de que, bueno, era un gol infiel, un gol incluso en algunos eh, grupos... ...muy fundamentalistas, se decía... ...un gol del diablo, el Zaragoza no va a ganar más... ...nunca más, bueno, no ganó mucho más después, ¿eh? <risa> lo que Hombre, es el, la religión, el, lo que es el diferente... ...siempre, siempre, a lo largo de la historia. Yo creo que además esta noche nos va a quedar muy claro... ...que hablamos muchas veces de historia... ...de que parece que las creencias radicales... ...los mitos, el folclore, las leyendas... ...son una cosa del pasado, pero nada, nada... Están absolutamente vivas aquí, ahora y a nuestro alrededor. Y Juanjo Sánchez Ferro también esta tertulia. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? No, muy buenas noches, ¿qué tal? Eh Juanjo, uno de los momentos importantes en la historia de la humanidad, en la historia del siglo XX, si no el momento más importante de la historia del siglo XX, sí uno de los más importantes, la Segunda Guerra Mundial. Tenemos unas creencias de lo que fue, pero también hay mucho mito, ¿no? Sí, bueno, yo pensaba que cuando hablabas de uno de los momentos grandes de la humanidad pensaba que era el gol ese de la Recopa, pero bueno. Sí, el... eh, eh, eh, ese era, ¿eh? También, también. Sí. Para muchos, de luego, lo fue. Pues eh, sí, bueno, se, se acaba de cumplir, como sabéis, eh, 75 años del final de la guerra. Se celebró el pasado 8 de mayo. Eh, se ha celebrado también de una manera un tanto extraña, porque los actos que han sido conmemorativos pues han sido muy mínimos, casi prácticamente actos privados. Pero bueno, la, la efeméride está ahí y eh, justamente esta semana en El País salió publicado un artículo de Jacinto Antón donde hace la reseña de, un, de un, unos libros que ya van por, por dos volúmenes en el cual eh, 40 reconocidos historiadores y, y especialistas eh, bueno, en historia militar, sobre todo en, en, este, en este conflicto, en la Segunda Guerra Mundial pues publicaron hace un par de años una obra que se titulaba así, eh, Los mitos de la Segunda Guerra Mundial Y a través de una serie de capítulos, bastante breves pero muy bien documentados, y además asignado cada uno de ellos, como podéis suponer, a un a uno especialista reconocido en esa materia, pues lo que trataban era un poco de, de retorcer los hechos y sobre todo los prejuicios o determinadas ideas que tenemos ya preconcebidas de múltiples aspectos de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues es interesante porque él hace un repaso en esta reseña, yo creo que el libro lo he estado mirando y el libro no me parece que esté publicado en, en castellano, sí que se puede conseguir eh, en versión digital y bueno pues os digo algunos de esos mitos que ahí aparecen en repasados ¿no? y, y que y que bueno son yo creo que son interesantes porque ya digo por lo menos algunas veces son cuestiones de matiz pero también por lo menos nos hacen, nos hacen pensar Y, pues, por ejemplo, eh, una de las, uno de los que comenta es que eh, el papel, por ejemplo, que tenían los kamikazes japoneses. En muchísimas ocasiones se ha dicho que realmente los kamikazes, estos pilotos suicidas, pues realmente no aportaron nada, sino que, que realmente incluso eran bastante contraproducentes para el ejército japonés, puesto que no solamente moría un soldado, que a lo mejor incluso era muy buen piloto, y tenía la, a lo mejor una gran posibilidad... De, de matar eh, a, a enemigos, sino que además con él se iba también un, un avión. Entonces, claro, esto podía suponer un desgaste muy oneroso para, para el ejército japonés. Bueno, pues lo que comentan estos investigadores es que, eh, al contrario, se trataban realmente los kamikazes de una unidad de, de ataque especial y realmente el arma más efectiva que tenían contra los, aviones, contra los navíos estadounidenses. Porque frente a lo mejor lo que podía ser lanzar torpedos o lanzar otro tipo de arma a más distancia, que no tenía tanta precisión la capacidad de alcance que tenía de acertar en el objetivo que tenían los kamikazes era era enorme, pero es que luego comentan, y quizás esto también es muy interesante que el concepto este de kamikaze el, el concepto este de auto por una determinada idea, o en este caso por el emperador por Hirohito eh, resulta que a lo mejor incluso pudo salvar la vida del propio emperador. Eh, comentan estos historiadores que seguramente Estados Unidos, si no hubiera sido por la amenaza de los kamikazes, por el hecho de que en un momento dado, una vez que ya se produjo la ocupación de Japón, pues realmente hubiera habido como un, un estado de, de agitación que hubiera provocado que cualquier acción contra Hirohito, mucho menos lo que hubiera sido, por ejemplo, ponerlo ante, el, ante los tribunales, como ocurrió por ejemplo en Nuremberg, o incluso haberlo ajusticiado si finalmente se le consideraba que tenía responsabilidad de crímenes de guerra, pues hubiera generado, como digo, tal agitación en la población, hubiera generado tal oleada de kamikazes que hubiera hecho la gestión de ese Japón ocupado por Estados Unidos absolutamente inviable. Así que, eh, por lo menos, la, la sombra que se cernía sobre el influjo que podían tener estos kamikazes, pues en esa época, pudo salvar la vida del emperador. ¿no? Este sería uno de los de los ejemplos que comentan y cómo, por lo tanto, habría que mirar esta figura de los kamikazes de una manera distinta. Otro de los casos que comentan, por ejemplo, es que las famosas Waffen SS, que son los. pues el cuerpo, como conocemos, de élite de, de Alemania, realmente, bajo su punto de vista, no eran mucho mejor operativamente, Ni, o sea, no serían, digamos, tan de élite como el resto, por ejemplo, del ejército regular eh, alemán. Al contrario, lo que ocurría era que hubo una gran campaña de propaganda para hacer que, que se magnificara la figura de estas Waffen-SS. Hubo una gran mitología alrededor, porque acordaos que, que estaba todo rodeado de lo que era eran eh, pues los tatuajes, todo lo que eran las runas, todo el sistema de, de camuflaje, toda esa mística que rodeaba este cuerpo pero que realmente luego cuando intervenían es cierto que recibían muchas medallas pero porque también eh, eran eh, digamos que actuaban con demasiada rudeza porque eran unos brutos desalmados llega a decir Jacinto Antón y que eso es lo que hacía que, que realmente bueno pues se premiara más esa, esa valentía pero sin, sin cabeza que realmente eh, lo que hacía luego el ejército regular, que era mucho más práctico a la hora de conseguir determinados objetivos. ¿no? O sea, que esa gran campaña de propaganda, pues lo que hacía era disfrazar eh, lo que realmente eh, era un ejército que, como digo, en este caso un operativo no demasiado, no demasiado eficaz. ¿no? Y así, por ejemplo, comentan otras cuestiones. Por ejemplo, llegan a analizar también figuras de determinados personajes. Dicen que, por ejemplo, Patton... Pues no era realmente un gran eh, estratega, como muchas veces eh, se ha dado a entender. Eh, una, una de las leyendas de, en este caso, de los nazis, ¿no? Eh, Rommel, el mariscal Rommel, pues también aquí sale bastante mal parado. Dice que tenía un temperamento pues muy incontrolable. que realmente se le juzga como un oportunista que él sabía perfectamente lo que había ocurrido, con, por ejemplo, con el holocausto, e incluso él llegó a vivir en una casa confiscada por, por los judíos, y sin embargo, de los que en esta revisión de biografías de militares de la Segunda Guerra Mundial, uno de los que sale mejor parado es también Montgomery, ¿no? este también general británico, pues que muchas veces se le ha juzgado como que estaba muy sobrevalorado, que realmente no era un gran estratega. Aquí se dice todo lo contrario, se dice que era muy bueno, pero lo que pasa es que él, a diferencia de Patton, por ejemplo, o de otros militares de la época, digamos que eh, pecaba de ser muy prudente, de actuar con mucha profesionalidad, de no tampoco apuntarse en méritos más allá de la, de la cuenta, y eso, claro, ese perfil bajo, fue lo que a lo mejor eh, posteriormente pues ha quedado también un poco eclipsado por, los, por las otras figuras. ¿no? Y bueno, por comentar también alguna, alguna cuestión más, se revisa por ejemplo el papel del ejército italiano, que también ha salido muy mal parado muchas veces en las críticas, juzgándosele como que ha sido un contingente militar pues bastante eh, bueno pues eso que deja bastante que desear también y aquí también se hace una revisión de muchas de las operaciones que, que realizaron de muchos actos además de sacrificio in extremis para tratar de salvar al resto de, de tropas por ejemplo alemanas en, en determinadas situaciones o incluso también en el lado negativo cómo se aplicaron con enorme eficacia con enorme eficacia por ejemplo en, en eh, actuando masacrando eh, a determinadas Poblaciones o haciendo determinadas represiones, por ejemplo, en, en Eslovenia y, y Dalmacia. ¿no? Y, finalmente, eh, habría también una cuestión interesante que resaltan, y es que siempre se ha pensado que la Segunda Guerra Mundial es una guerra fundamentalmente masculina, ¿no? de, de, de hombres. Y aquí también se hace una revisión diciendo que también. la importancia que tuvieron las mujeres en, en este conflicto armado. No solamente de una manera individual, donde se habla de, de figuras, por ejemplo, de mujeres rusas que fueron eh, grandes francotiradoras eh, aviadoras, eh, pilotos de caza, sino también tiene un aspecto negativo, como por ejemplo se aplicaron como verdugos también en los campos de, de, de exterminio nazis, uh -huh. o también en un aspecto pasivo, ¿no? es decir, cómo sufrieron, porque claro, el, el, la mujer siempre ha sido utilizada, y lo sabemos desgraciadamente, como arma de guerra y como arma de terror, entonces por ejemplo cómo sufrieron las violaciones, cómo hubo deportaciones cómo se ensañaron especialmente con ellas y luego también otro papel muy importante y es cómo actuaron como corresponsales de guerra como fotógrafas o por ejemplo eh, que esto también lo hemos hablado en muchas ocasiones ¿no? en La Rosa, pues como valientes espías eso, eso. o sea que Que creo que, que, bueno, está bien. Yo creo que, que, es, que es bueno revisar estas cosas. Yo eh, siempre recuerdo en este aspecto cómo cambia la perspectiva con el paso del tiempo de estos conflictos. Se hizo una encuesta prácticamente al poco de acabar la Segunda Guerra Mundial en la que se preguntaba a la población en Francia cuál había sido el país que más había sufrido. En esa, en esa guerra, la Segunda Guerra Mundial, y en esas encuestas salía claramente que el país que había sufrido los mayores estragos había sido Rusia, había sido la Unión Soviética. Y, sin embargo, esa encuesta, bastantes décadas después, decía que el país que más había sufrido había sido Estados Unidos. Y ahí influye mucho el tema de, de cómo, claro, la literatura, la ficción, las películas, ¿no? Eh, al fin y al cabo, también van cambiando, van cambiando nuestros recuerdos. Y, bueno, este tipo de obras... Yo creo que viene muy bien para, para que tampoco nos acomodemos en, determinados, en determinadas opiniones o juicios sobre el pasado, sino que de vez en cuando retorzamos un poquito los hechos para sacarle nuevo jugo. Nuevo juego, sin embargo, una de las cosas que no se pueden cambiar es que la Segunda Guerra Mundial eh, fue una de las desgracias, yo creo que fue la mayor desgracia que ha sufrido el ser humano en toda su historia. 50, 100 millones de muertos, fue algo verdaderamente terrible, verdaderamente terrible. Eh, ojalá, ojalá eh, sea la última Guerra Mundial que haya existido, eh, porque fue horrorosa. Sí, yo, yo creo que, fíjate, después de la Primera Guerra Mundial, que por supuesto no se llamaba así, ¿no? Como sabéis, era la Gran Guerra, la Gran Guerra pues claro. se pensó que, que, y además que coincidió con, con la gripe de, uh -huh. del 18, o sea sí. que se sumaron, se sumaron muchos factores, pues se pensaba que se iban a extraer muchísimas lecciones y que se iban a aprender muchas cosas. Sí. De... y lo, lo que se hizo, lo que se extrajo fue el comienzo de la Segunda Claro, lo digo porque ahora que también estamos viviendo una pandemia y muchos están diciendo que vamos a extraer muchas grandes lecciones, yeah. pues conviene también mirar del pasado por, para ver si realmente aprendemos algo. Uh -huh. Porque lo que ocurrió es efectivamente eso. Después de la Primera Guerra Mundial vino la crisis del 29 y vino la Segunda Guerra Mundial, que fue aún peor que, que la primera, la que la Gran Guerra. ¿no? Entonces, bueno, luego sí que yo creo que se ha ido aprendiendo cosas. Por ejemplo, que naciera la Unión Europea y que hayamos tenido en gran parte del espacio europeo Eh, libre de guerras durante muchísimo tiempo durante muchísimas décadas no así la guerra de los Balcanes y esos conflictos pero sí que en el resto la verdad es que bueno enemigos irreconciliables que se habían enfrentado durante dos grandes guerras pues bueno fueron capaces de llegar a, a ciertas concordias y aún se mantienen ¿no? ahí tenemos a Alemania, Francia, e Inglaterra que como digo eran adversarios en, en todas las facetas y sin embargo fueron capaces de crear un mercado común y luego una Unión Europea o sea que algo por lo menos Se ha podido sacar, aunque cogido con pinzas en muchas ocasiones, decepcionando muchas veces como ocurre con la Unión Europea. Pero bueno, como digo, han sido muchos años de, de paz ¿no? y de prosperidad. Bueno, vamos a ver si, si esto se mantiene y somos conscientes de, de, de eso, mirando un poco en el pasado... Y aunque haya sido viviéndolo en cuerpo ajeno, podamos extraer algunas lecciones para el futuro. Cambiar la mentalidad. Es que tienen que coger alternativas. No tienen que estar todo el rato solamente reprimiendo, reprimiendo. Sino que tienen que, que buscar otras opciones. Pues Mado, sí, no, claro. Sí, sí, sí. sí eh, digo, eh, Mado, vamos a soñar con eso, ¿no? Vamos a soñar con un futuro mejor. Eh, que todo esto sea terrible, pero que nos sirva para sacar una lección... Bueno, con consideraciones Una elección importante Una elección que nos haga eh, Soñar con lo que queremos Que es un futuro mejor Pues sí, mira, yo eh, Esta noticia tengo que reconocer Que se la he robado a Josep Guijarro Al compañero Porque la verdad es que que, que, que que Se la pillé a él Porque estuvo ahí escribiendo sobre este tema Informó sobre este tema Hizo un reportaje bastante interesante En, en Espacio Misterio, Año Cero Todo esto Y es que se la ha robado por su permiso y él me va a entender porque. Yo es que esto lo necesito. Es un aparato para que tú puedas soñar lo que te dé la gana. O sea, lo necesito, lo necesito. Si dijeran que lo venden, como venden los móviles, que pudieran pues, todo el mundo comprarlo, ¿qué tal? ¿Tú sabes lo que sería poder soñar lo que tú quisieras por las noches? Yo creo que sería terapéutico, vamos. A mí me hace falta. Totalmente, ¿eh? Sí, a mí me hace falta. yo, yo de, sueños verdad, de todo tipo, falta. además, lo que uno quiera. Claro, o sea, te imagínate, de todo tipo. Pero es que sería muy terapéutico, porque fíjate, si las pesadillas te afectan, todos reconocemos que las pesadillas te afectan, que hay épocas en las que tienes sueños que de verdad te, te levantas, que te afectan, ¿no? Y que dices, uy, menos mal que no me acuerdo lo que he soñado, porque mientras no me acuerde, voy bien, ¿sabes? Pues sí, imagínate. El problema es que solo se acuerde uno, porque tú está aquí y se lo cuentas, ¿no? Aquí le dices, da. esta noche he soñado con Jennifer López. Mm. No, pero, pero la sensación de levantarte cuando tienes angustia o la sensación de levantarte como que, que has tenido algo plácido, eso sí se nota. Sí, cuando tienes un sueño positivo o de cualquier tipo que exprese felicidad o lo que sea, te levantas mejor. Y cuando tienes pesadillas, el subconsciente te expresa preocupación, traumas, miedos, lo que sea, te levantas hecho polvo. Te acuerdas y es peor Si dijeras que no te acuerdas Dije, bueno, no me acuerdo Y te levantas así como medio neutro, ¿no? Pero bueno La cuestión es que ya sé si os acordáis Que estuvimos hablando de una tertulia De los sueños lúcidos De la gente que soñaba a voluntad eh, Que estuvimos hablando, pues De, de este tipo de, de cosas, ¿no? Y yo os dije que yo Como tenía narcolepsia Tenía mucha tendencia A tener este tipo de sueños lúcidos Pero tener sueños lúcidos No siempre quiere decir Que los vayas a controlar, ¿vale? Simplemente que la experiencia Por tener alucinaciones hipnagógicas es mucho más intensa, ¿vale? No es como un sueño normal y corriente. Yo, yo por lo menos, en en esas, en estos periodos de parálisis del sueño, lo he vivo de una manera muchas veces angustiosa, ¿vale? Entonces sería una pasada poder llevarlo por la parte del sueño lúcido, controlado y soñar lo que tú quieras y hacer lo que tú quieras, ¿no? Bien. Pues el Instituto Psiquiátrico Max Planck eh, se dio cuenta, detectó precisamente eso, que la gente con, con narcolepsia que excesiva somnolencia diurna, hay gente que incluso se queda sopa de pie y experimentan una mayor frecuencia de este tipo de sueños lúcidos. Lo que pasa es que ahora un equipo de científicos del, del MIT ha diseñado, bueno, más bien está diseñando unos dispositivos que, que están destinados a controlar el sueño. No ya que tengas un sueño lúcido, sino que puedas soñar lo que quieras en ese sueño lúcido, que es lo que, lo que mola. Y, y sería una especie de sueño semilúcido que además podría ayudar a fortalecer la memoria, la creatividad, todas estas cosas. A mí, yo digo, insisto, me parece muy terapéutico además y, y hasta podría borrar traumas, pienso, ¿eh? Y el método que utilizan es muy parecido al método que ya utilizaban ciertos artistas y genios en el, en el pasado para, para provocárselo. Es decir, por lo que hacía Dalí o lo que hacía Thomas Edison, incluso Edgar Allan Poe, era el truco de la bola de acero o la de, lo de la llave. ¿Qué consistía en coger una bola o de acero? O lo de la botella, que también hacían ellos, ¿eh? Vale, ya sabes de qué va. Bueno, aparte, aparte. Y los ¿sí? casos digo, ¿eh? Aparte de levantar el codo. Sí. ¿Vale? Pues eh, lo que hacían era quedarse durmiendo con una bola en la mano o con una llave y en el momento en el que tú entras ya en la fase REM, como se cae, el ruido que hace es el que te pone... En, ¿sabes? el que te, te despierta dentro del sueño por así decirlo, para que tú puedas tener ese, ese ese sueño lúcido esa experiencia creativa, entonces ellos lo que han hecho es un dispositivo biométrico de código abierto en realidad que se llama Dormio, <ríe> me encanta el nombre que eh, lo que hace es detectar cuando estás eh, entrando en esa, en esa fase, te estás quedando dormido para hackear tus sueños y lo han probado en 50 personas Y lo que hace es, pues eso, pues eh como cuando te hacen un estudio del sueño y vas en un estudio polisomnográfico y cosas así que te que, que que te miden el ritmo cardíaco, el movimiento, el tono muscular, todo, ¿no? Pues eso está ahí también midiéndote todas estas cosas y cuando detecta que estás entrando en la fase REM, reproduce una señal de audio pregrabada que se puede configurar por adelantado y generarse ese, ese estado. Pero, ¿Pero por qué puedes soñar lo que tú quieras? Pues yo eh, me imagino, por lo que he estado leyendo y averiguando la noticia, que eh, el, el sonido pregrabado, la, la, la grabación, tiene que ver con el tema de lo que tú quieres soñar. Entonces, el 100% de los usuarios soñaron con los temas que eligieron que tenían que ver con, las, con con este tipo de cosas. Y, y bueno, eh, además... Pero tú, eh, ¿Tú las pruebas has hecho, bueno, con el o no, pero has hecho, por ejemplo, lo que comentabas antes de la bolita y te ha funcionado o, o tú ya de por sí te sale siempre? A mí me sale, pero de forma espontánea, voluntad nunca lo he conseguido. Generalmente cuando tengo el episodio de parálisis del sueño y no siempre puedo controlar la experiencia. Hay veces que por lo que sea... No lo no sé, eh, simplemente pues que, pues que, por puro agotamiento o lo que sea no eres capaz de pasar esa fase y más que nada tienes alucinaciones inagógicas muy desagradables ¿vale? y angustiosas en muchos casos y hay otras ocasiones en las que no sé por qué eh, simplemente dices, vale, eh, te encuentras con más fuerza no sé lo que sea y, y haces lo que quieres, vuelas, vas a sitio, ¿sabes? Es, diriges tú la experiencia, por así decirlo. Yo, particularmente, es como, como yo lo he vivido y como yo lo vivo, ¿vale? Vamos a hablar de un hombre lobo, Manuel Carvial, un hombre lobo que se sospecha que... Bueno, se sospecha, otra cuestión es el, el origen de esa leyenda, una leyenda que vuelve ahora, año 2020, en Chiapas, ¿no? No, no, no, no, ¿Ah, no? leyenda nada, como que no, leyenda... No, no, hay un hombre lobo paseándose por el estado de Chiapas y la policía está loca, buscándolo, sí, sí, esto es así. Sí, me refiero... Con pelo en pecho y todo. Con mucho pelo en pecho, orejas puntiagudas y unos aullidos terroríficos. O sea, y hasta cuando... el hombre tiene. Eh, eh, es que cuando hablamos del de, de tema del hombre lobo parece que, que es una cuestión folclórica y además esto como, ha, como se ha convertido en un problema nacional, esto ya ha trascendido la comunidad donde se están produciendo los hechos, el estado de Chiapas, y ya la noticia se ha hecho viral a nivel nacional e internacional, pues siempre apare aparecen los académicos, con el permiso de Juanjo, a dar sus explicaciones, que bueno, o son sea, auténticas tonterías, ¿no? Lo que oh, yo, yo, yo. en este caso, en este caso. Pero pero a mí me parece flipante, porque a mí el, el tema de los vampiros y los hombres lobo es un tema que me entusiasma, Eh, de hecho, justo ahora estaba terminando uno de mis cuadernos de campo sobre el tema de los hombres lobo y los vampiros, pero reales, y eh, ha coincidido este caso con todo un montón de casos de los últimos años que tengo recogidos en todo el mundo de eh, testimonios de personas que aseguran haberse encontrado con un hombre lobo, y no, no estoy hablando en este caso de enfermos de hipertricosis, ni de... Eh, una monomanía psicológica, no, no, un hombre lobo con todos los pelos. ¿Te, te parece bien, Manuel, que escuchemos algún testimonio? Sí, si, si quieres vamos a empezar por el principio. ¿Sí? Esto comienza hace solo unos días en que, según dicen los testigos de esta comunidad que se llama el Aguacero, que pertenece a, a, al municipio de Coita, a solo 32 kilómetros de Tustelas Jiménez, el, la capital del estado de Chiapas, Eh, ellos cuentan que un policía local haciendo su patrulla nocturna de repente se encontró con un ser de más de dos metros de altura con todo el pelo cubierto de con todo el cuerpo cubierto de pelo con las orejas puntiagudas, la imagen arquetípica de un hombre lobo y sufrió tal ataque de pánico que se desmayó. La noticia empezó a correrse como un reguero de pólvora por la comunidad y eh, bien sea por algún tipo de contagio psicológico empezaron a aparecer testimonio. Si quieres, escuchamos uno de ellos. Hey, vamos sí. a... El carro de la basura sale ahí en la esquina Entonces su servidor vive a unos pasos de, de la esquina Para ser exacto como 15 metros En eso pues se me ocurre sacar dos bolsas Y justo cuando vengo a esta altura aproximadamente Vengo distraído pues nunca vengo viendo cosas de enfrente Y veo exactamente por donde está el poste Brincar algo hacia el terreno que se encuentra ahí No puedo especificar exactamente Qué, qué cosa haya sido Eh, se los puedo ejemplificar como cuando ves pasar algo en una puerta y volteas a ver y ves el reflejo que pasa así igual en ese mismo sentido traté de, de encontrar alguna alguna este lógica de que pudo haber sido eh, algún animal pero se me hace bastante extraño que pueda brincar desde esa altura alguna sombra o algo y curiosamente tengo un vecino que vive a escasos metros de esta esquina yo ese día le empiezo a mensaje para tratar de darme una respuesta este sobre sus cámaras de seguridad y él me dice precisamente que a esas horas igual encuentra ruidos en su, en su casa, en su azotea, sube a ver y nada y luego revisa las cámaras de seguridad y para hacerlo más interesante y misterioso no hay, no hay imágenes, imágenes en este en momento. momento Hay imágenes Sí, sí, sí la cámara, las cámaras de seguridad se habían averiado casualmente eh, a ese día, a esta hora Claro, hasta aquí todo muy bien. Eh, esto puede ser un contagio psicológico, pura sugestión, estas cosas que... Tienes que hacerlo con Mayra Gómezquín. Hasta aquí puedo leer. Hasta aquí puedo leer. Pero cuando por la mañana van a revisar esos tejados y esa zona donde había aparecido ese supuesto hombre lobo brincando, como dice el testigo, saltando una tapia de más de dos metros de altura, se encuentran Y hay fotografías que se subieron inmediatamente a las redes sociales unas marcas de garras y de zarpas enormes en el suelo y en, y en el techado de de, de ese de esa, de esa zona que alguien las ha hecho. Es decir, hasta aquí eh, lo bueno que tienen este tipo de casos es que ya todas esas conjeturas y especulaciones, bueno, es el folclore, no, tonterías, esas huellas las ha hecho alguien. A partir de ese momento eh, comienzan a multiplicarse los testimonios. Si queréis escuchamos otro, que pues es ya, muy, muy increíble. Sí, sí, sí. Vamos ahí con ese testimonio. Otro testimonio más sobre las experiencias visuales en Chiapas, México, con el hombre lobo. Fue el viernes en la noche. El día que yo loco. ¿no? A, la, a las nueve de la noche. A las nueve de la noche. Oímoslo, los... Que de cuenta, un, un, lobo pues? ¿O un perro grande. Entonces, al ratito el, A un por hullido, acá, Un Claro, para... la gente pues, empieza a escuchar esos alaridos, esos aullidos. Y como ahora todos llevamos teléfonos móviles. Ah, si eso es real, alguien tiene que grabarlo y comienzan a aparecer grabaciones de esos eh, sonidos que rompen la noche en coita y que, bueno, podemos escuchar uno de ellos si queréis. Venga, venga, vamos allá. Esto es... Un hombre lobo, Manuel, ¿no? Lo, tenemos no claro. lo hemos cortado antes de tiempo porque en este a mí siempre me, me interesa más en este tipo de documentos la reacción de, de la persona ah, que pues lo está pues ahí he sido yo. La reacción la, la, la he quitado porque claro, es, que, parece... es que estaba todo el rato hablando, todo el rato hablando. Claro, y, y era muy es, pesado. Así <risa> debe ser. Eso es cuando, vamos a ver, si tú vas por la carretera de noche y ves en el cielo lo que tú crees que es un ovni, Si no nos estás tomando el pelo, va a haber una reacción emocional y te vas a poner a pegar gritos, a comentar. En este caso decía decía el testigo, yo no sé si alguien más está escuchando esto, pero yo me estoy cagando de miedo algo así era la expresión. ¿no? Y eso está muy bien, porque eso significa que o bien está actuando eh, muy notablemente o realmente eh, esa persona cree que está escuchando algo extraño. Pero a partir de ese momento, y entonces es cuando empieza la intervención policial, los vecinos de coita se echan a las calles ni coronavirus, ni cuarentena ni COVID, de nada empiezan a patrullar los montes armados con sus rifles de caza y a cada sombra que ven que se mueve en medio de la noche le vacían el cargador Madre empiezan mía. a pegarse tiros, esto ha ocurrido muchas veces ¿eh? esto es un... aquí en España ha ocurrido también en varias ocasiones eh, empiezan a pegar tiros y por la mañana cuando vuelven a revisar la zona se encuentran con sangre es decir, que le habían probablemente sería un animal, quizá un coyote, un zorro, pero eh, le habían disparado algo. A partir de ese momento, lógicamente, intervienen ya las autoridades, llega la policía porque eh, ya haya o no haya hombre lobo, los vecinos no pueden ir pegando tiros por los montes en plena noche y menos con la restricción del COVID. Y entonces llegan las opiniones eruditas, se consulta a las autoridades, a los académicos, a los antropólogos, hay, por ejemplo, un escritor y sociólogo Amin Miceli que eh, dice que, bueno, que la explicación probablemente se encuentra en las creencias sobre los Nahuales, que, que es una herencia prehispánica, la leyenda de los hombres bestia, de que existen brujos que podían adoptar la forma de un animal. Eh, hay psicólogas, por ejemplo, Dulce Bonifaz, que dice que bueno hay, hay, hay ruidos que siempre han estado ahí, En el entorno, como podría ser esos aullidos en medio de la noche, pero que como ahora, esto sí es verdad, la población de todo el mundo está sufriendo trastornos del sueño por estos encierros continuados, yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado que, que este cambio en nuestras rutinas también altera nuestros sueños, hay gente que sufre insomnio, y entonces entre eso y que la atmósfera está mucho más limpia que nunca antes en nuestra vida, podemos escuchar ruidos que siempre han estado ahí, pero que antes no no nos, per, no, no nos percatábamos. Pero yo no estoy de acuerdo con nada de esto. Quiero decir, ¿Ah, o bien estamos... Me refiero a que o bien estamos... O sea, las leyendas no sangran. Y las leyendas no dejan huellas de zarpas. Sí. O sea, que eh, ni el folclore, ni los mitos, ni tonterías. Una de dos. O bien estamos ante una broma... Eh, llevada a la máxima expresión por alguno, por uno o varios vecinos de esa población para asustar a sus, a sus paisanos, o bien estamos ante algo que sangra y que deja huellas, evidentemente, ¿no? Sí. Y esto es lo que está ocurriendo en estos momentos. ¿Y hay alguna explicación científica para todo eso? Eh, ¿Se sabe que puede ser lo que la gente ha visto, lo que la gente ha sentido, si hay algún ser animal o humano...? ¿Qué puede hacer eso? no oh, tendrían que analizar la sangre, ¿no? Si hay restos de sangre. Bueno, hay, hay eh, precedentes. Es decir, hace unos años, a finales de los años 60 o 70... ¿Os acordáis de la historia del Yeti de Formigal? Sí. Que además desmontamos. O sea, nosotros abortamos en la Rosa de los Vientos aquella campaña. Pues a finales de los años 60, a principios de los 70, hubo una zapatería llamada El Castor, precisamente en Chiapas que tuvo la feliz idea de vestir a uno de sus operarios con un traje así peludo, tipo el Yeti, soltarlo por los montes para hacer una campaña de publicidad de la inminente apertura de, de esta, estas zapaterías, el Castor, en Chiapas. no Casi le pegan dos tiros al pobre Yeti Jolito. también, pero ya existe ese precedente. Y luego hay quien está especulando con que al producirse justo ahora, en esta pandemia mundial que estamos viviendo, eh podría ser una iniciativa similar a la que se está dando en estos mismos instantes en, en Indonesia, en la que un grupo de voluntarios han decidido utilizar las leyendas locales, los los los terrores, los miedos, esto desde el punto de vista antropológico si sí me parece interesante, a los pokong, que son una especie de espíritus ancestrales, de fantasmas, que existen, En el folclor de Indonesia, ¿no? Pues ahora le he dado a unos cuantos chavales por disfrazarse de fantasma y patrullar las noches para darle un susto de muerte a quienes se atrevan a romper el confinamiento para salir a la calle. Entonces, pues esa es otra de las posibilidades que se está especulando en Chiapas, ¿no? Si se le ha ocurrido a algún vecino cachondo disfrazarse de hombre lobo para... para asustar a, a, a, los, a los paisanos que saliesen a la calle. Lo que ocurre es que ha sido contraproducente, porque precisamente esto lo que ha hecho es que es se generen más. patrullas para intentar cazar. Nos seguimos en México, nos vamos un poquito al este, unos 400 en de kilómetros en de Chiapas, llegamos al Yucatán, a la Riviera Maya, y uno de los lugares más fascinantes que existen en el mundo, sin lugar a dudas, es Tulum. Bueno, pues el cenote de Tulum, la siguiente información nos sitúa ahí, es el extremo sur este de México. Bueno, los científicos dicen que están ante uno de los hallazgos más, más sorprendentes. Os cuento, eh, nos situamos, como dice Bruno, en la acuá inundada de Atcunja, cerca de Tulum, en Quintana Roo. Y bueno, pues allá no, han hallado eh, restos de unas fogatas. ...que tienen una antigüedad de 10.500 años... ...y dices, bueno, es algo raro, pero vale... ...pero es que encima están situadas en lugares estratégicos... ...y dicen, y ahora lo vamos a desarrollar... ...que sirve para, además de obtener fuego... ...hacer fuego ahí abajo... ...también tener iluminación, pero no solo eso... ...sino que es como una guía para regresar a la superficie... ...bueno... Eh, varios organismos, eh, institutos arqueológicos, universidades eh, han estado investigando todo este tema y lo han publicado en la revista internacional eh, GeoArchaeology. Y, y la verdad es que pues eh, lo que han confirmado es que, que es una hipótesis que se trata de los vestigios de uso del fuego de los primeros pobladores del Yucatán. Bueno, estas eh, fogatas o hogueras que tienen ahí como una especie de armazón que las protege eh, se han encontrado a 30 metros bajo el agua una, unos 100 metros de la entrada de la galería que llaman ellos conocido como la Cámara de los Ancestros y, y bueno, pues los arqueólogos eh, han estado ahí estudiando hay eh, acumulación de carbón y, y están pues eh, documentados entonces lo que han sacado es que Eh, eran unos pobladores los que la usaban y además tienen aquí también bastante curiosidad porque dice que se asentaron allí en esa zona sobre hace 13.000 años más o menos pero es que además estos individuos que han encontrado restos eh, de esqueletos de estos individuos de ocho esqueletos en concreto dicen que eran diferentes a los pobladores de la zona que eran diferentes a los de la zona, por ejemplo, más al, más al centro. El caso es que estos cráneos que han encontrado en estos restos de, de esqueletos dicen que eran largos y angostos y se diferencian de las poblaciones indígenas actuales que son como, eh, como un cráneo un poquito más, más redondo. O sea, que eran diferentes de las poblaciones cazadores y recolectores habituales de, de la zona. Pero es que además eh, pues, eh, dicen que bueno, que tienen que seguir estudiando porque eh, todavía no han encontrado evidencias culturales de este grupo de población diferente, que, que desde luego tenían una adaptación eh, diferente a estos otros grupos que podrían estar en el norte o el sur de América, pero que claro que la estrategia de utilizar estas hogueras en estas, para adentrarse en las cavernas, en las cuevas, Pues que es algo eh, muy llamativo y, y por eso quieren seguir estudiando. Bueno, la, las hogueras que han encontrado las han datado de hace 10.500 años. Dicen además que los carbones, eh, los, o sea, la, lo que es el fuego se produjo in situ, se originó en el mismo lugar, o sea, que no lo llevaban de fuera y lo metían dentro, que las temperaturas que llegaban a alcanzar. Eran de entre 200 y 600 grados centígrados, centígrados y tenían diferentes usos que podían usarlos para hacer comida, para preparar comida, para calentarse y también pues, eso, para hacer esos rituales correspondientes para llegar a adentrarse en estas zonas de este cenote tan, tan especial. Así que, pues bueno, siguen estudiando tanto la población que ya os digo que es diferente, y el uso de estas hogueras, que desde luego es muy llamativo, porque volvemos a comprobar que nuestros antiguos pues eran bastante más listos de lo que pensábamos en origen. Y que el nacimiento del fuego, la utilización del fuego, es, uno más de los, eh, es una de las marcas que definen el avance De, de la humanidad o sea, del ser humano en Chiapas, en casi todo el mundo, parece que el fuego es eh, un paso más y un paso muy importante en el desarrollo del hombre y de las Evolutivo. civilizaciones. Y sí. además esta población que estábamos comentando, que es diferente, una de las explicaciones que dan es que dicen que estaban bastante apartados y que por eso a lo mejor tenían una forma de desarrollarse distinta. Juan José Sánchez Oro, vamos a imaginar un momento en el futuro En el que el ser humano desaparece de la Tierra, eh, igual que a esa breva, a la Tierra sobre todo, el, el ser humano desaparece de la Tierra, pero sólo el ser humano es la única especie animal que desaparece. De todas las otras, ¿qué especie animal Se haría el dueño del planeta. Nosotros, los seres humanos, somos los dueños, eh, o los más importantes en la evolución, los reyes de la evolución. Pero si no está el ser humano, ¿quién estaría? Pues yo creo que claramente el, el hombre lobo con pelo en pecho de Manuel Carvallal. Yo creo <risa> vale. que va a ser el... <risa> A mí me, me ha convencido, ¿eh? por encima de cualquier otra hipótesis. Bueno, no, pues el, el, no eso que ibas a contar, ¿no? No, no tiene... Yo creo que, vamos, es, es insuperable. Tú fíjate cómo se mueve por ahí por Chiapas, le pegan tiros, sobrevive, salen las fotos... Es que es maravilloso. Nada, nada. Tiene una capacidad de adaptación enorme. Pues, bueno, esto, esto realmente es, es curioso porque hasta cierto punto, eh, por, por culpa del confinamiento, sí que hemos estado observando estos días cómo avanza la naturaleza o cómo se adapta a la nueva situación también. Y hemos estado viendo, bueno, aquí la, la semana pasada lo estuvisteis también comentando, eh, cómo se parte de, de los animales, de la fauna, se ha introducido en, en entornos hasta ahora puramente humanos. ¿no? O sea, que la capacidad que tienen de modificarse los ecosistemas. ¿no? Entonces está claro que, tanto por el medio del cambio climático como por, por, esto, por, por esta pandemia, pues eh, en un momento dado sí que hemos cobrado conciencia Eh, quizás más que otras veces, de, de que nuestra especie podía estar en peligro y podríamos desaparecer del planeta. Esto que siempre es una cosa que, como digo, está por ahí un poco flotando, sin embargo, bueno, pues eh, recientemente eh, fue una de las preguntas que hizo un eh, oyente de un programa de la BBC que se llama eh, Los casos curiosos de Rutherford y Fry. Estos son dos eh, científicos que tienen un programa de divulgación en la radio, en la BBC, y atienden a preguntas De, es un programa que, bueno, que, que atiende a preguntas de determinados oyentes y entonces le formularon esta pregunta ¿no? ¿cuál sería la especie dominante en el caso de que el ser humano desapareciera? y ellos trasladaron la pregunta a su vez a un zoólogo que es Matthew Kopp que claro, empezó a establecer una serie de matices primero, ¿qué podemos entender por especie dominante? porque por ejemplo, si consideramos cuál es la especie más numerosa pues sin duda o por lo menos una de ellas serían los insectos o sea que en principio pensaríamos que son los que eh, van a hacerse un poco con las riendas del planeta, ¿no? Van a dominarlo. Pero también, si vamos a, somos un poquito más puntillosos, claro, puestos a, a trabajar en términos matemáticos, los que ganarían de calle serían los, eh, la biología más pequeña, ¿no? Los serían los microorganismos. Porque, claro, son además los que están adaptados a cualquier tipo de, de hábitat de la Tierra. Los tenemos en, en, tanto en, la sala, en las áreas más calurosas como en las áreas más frías. Hay microorganismos, eh, hay microbios en la Antártida y en el, en el Ártico. Los tenemos también incluso en a altísimas profundidades marinas. Eh, han existido antes que nosotros. Por lo tanto, que hay muchísimas posibilidades de que evidentemente sigan después de nosotros. Y es más, dentro de nuestro propio cuerpo... Eh, también son eh, la fauna más abundante. Hay más bacterias y más microbios que, que células humanas. ¿no? O sea, que en principio pues podríamos pensar que estos son. Eh. Sí, <risa> pero, pero luego, claro, luego ya eh, empezaron, claro, cambiaron un poco, ¿no? porque bueno, yo creo que todos nos referimos a especies como más, eh, más complejas que lo que puede ser un microorganismo que puede ser un insecto. No, no, y aquí... Por eso digo lo de Manuel, ¿eh? por complejo. Sí, no, no, y claro que sí, no me cabe duda. Y por Pero especie, no es algo, por solides. especie también. Sí, no, es que, que se ha quedado que queda mudo, déjale. Que yo? No, no, es que estoy notando que me está creciendo el vello por todo el cuerpo. No Normal. Ráscate, ráscate, Manuel. <risa> pues, no, pues eso. Y entonces ya empezaron a decir, bueno, ¿qué, qué es lo que ocurría. Y lo curioso es que realmente no no supo, el, el zólogo no, no se atrevió a decir... Eh, ¿qué, qué especie podría seguir, que podría ser la dominante, porque eh, realmente no la, la evolución realmente no tiene un camino definido y depende mucho de los contextos. Lo que hizo fue un poco mirar al pasado y dijo, bueno, realmente extinciones ha habido. Eh, cinco por lo menos muchos dicen que estamos camino de la sexta extinción ¿no? por culpa del de ser humano la última fue la famosa extinción de los, de los dinosaurios que se produjo hace 66 millones de años y entonces lo que ocurre siempre es que según estos científicos las extinciones siguen un determinado patrón, no son aleatorias lo que ha ocurrido es que cada vez que se ha producido una extinción de estas masivas eh, se ha producido un cambio muy profundo en el ambiente pero también un cambio climático que ha alterado, por supuesto, todos los, eh, los ecosistemas, ha cambiado incluso la química del suelo, ha cambiado la temperatura del agua y del aire, y claro, todo esto eh, ha sido mmm, lo que ha provocado la, la extinción y naturalmente genera un entorno absolutamente nuevo que eh, impide saber realmente cuáles van a ser los caminos de la, de la evolución. Entonces, él llega a decir, fijaros lo que llega a sugerir, que seguramente eh, la nueva especie que aparezca Mm, se, pues una de las características que puede tener es que a lo mejor incluso pueda comer plástico porque será, <risa> claro, será una de las de los, es una de, las, de los vestigios que nosotros vamos a dejar masivamente y que aguante bien si el, el calor también ¿no? Cl bueno, claro, exactamente, por eso digo que, que es muy difícil saberlo, es lo, que, lo único que llega a decir es, dice, tengo claro que habrá carnívoros ...que habrá herbívoros y seguramente puede que haya plastic plasticóboros. plasticóboros... ...porque, claro, en la medida en que va a ser un elemento... ...a menos que no cambien las cosas... ...que, como sabemos, va a perdurar muchísimo tiempo... ...que está muy extendido por todo el planeta todos estos basurelos que hay, depósitos de, de plástico, si tú tienes una especie que es capaz de nutrirse de eso, por lo menos durante un tiempo, sabe metabolizarlo, pues evidentemente tiene una capacidad adaptativa y tiene una y tiene una ventaja adaptativa que otros animales no tienen, que le pueden sacar un determinado eh, provecho. ¿no? Claro. Pero más allá de esto, más allá de estas generalidades, no fue capaz de hacer, eh, o no se atrevió a hacer, predicciones más específicas. De todas formas, hay un hay un libro de los años 80, de Dougal Dixon, que eh, se titula Después del hombre, una zoología del futuro yo este libro creo que está traducido al castellano tengo una versión en inglés de, de él y ahí aparece a través de ilustraciones que naturalmente es muy especulativo pero a través de ilustraciones cómo va a ser el futuro de, de las especies y él llega a hacer incluso vaticinios a cincuenta millones de años vista, ya digo que es un poco, un ejercicio muy recreativo, ¿no?, de imaginación. A 50 pero... millones de años vista, ¿eh?, nada más sí, sí. y nada menos, ¿eh? O <risa> claro. sea que, claro, se cubren las espaldas. Seguramente nadie en el tiempo actual lo va a comprobar, si tenía y, él, razón. Y, y él comenta ahí que, que puedes... Sí. Que habrá, que habrá murciélagos de un metro y medio. Joder. Es lo que, porque teniendo en cuenta ahora la fama que han cogido los murciélagos sí. con el coronavirus, pues oye, pues es posible que a lo mejor sí que se conviertan también una de las especies dominantes. De todas formas, sí que, bueno, muy, muy rápidamente, no sé, cuando ocurrió la extinción de los dinosaurios, eh, cuando se empezaron a hacer muchísimos estudios sobre, eh, sobre los fósiles, eh, sí que hubo también una exposición itinerante que tuvo bastante éxito, donde se empezó a valorar qué hubiera pasado con los dinosaurios si no se hubieran extinguido, y cogieron de hecho una, una de los de los eh, dinosaurios que había en la época, que empezaba ya a desarrollar capacidad bípeda, que tenía ya también los ojos con, con mirada frontal, y que eh, según iban haciéndolo evolucionar, Eh, unos eh, biólogos, también con unos artistas, empezaron a tratar de ver por dónde podía ir este, este espécimen y llegaron a la conclusión de que con el paso del tiempo podría haberse convertido prácticamente en una especie de humanoide. Eh, hubiera podido, como digo, ser bípedo, eh, podría haber adquirido que con extremidades con capacidad prensil para poder agarrar determinados objetos. Incluso pensaban que por el desarrollo que, que tenía incipiente ya del cerebro eh, podía tener también ciertas capacidades intelectuales y empezar a forjar una, una civilización. ¿no? humano no hubiera nacido, eh, si no se hubieran extinguido los eh, dinosaurios, y habría un tipo de dinosaurios que sería un poco el ser humano actual, Exacto. ¿no? Eh, se parecerían claro. a nosotros, pero no seríamos nosotros. Al final Exacto. los reptilianos, fíjate. No, no, justo, Silvia, es que justo. Es que claro. esta idea, esta idea sirvió para alimentar y darle una especie de fundamento científico a la teoría de los reptilianos que hoy existe, porque muchos pensaron, y una, es una parte es una parte del mito de los reptilianos modernos, que estos eh, seres llegaron a evolucionar por su cuenta, se refugiaron bajo la tierra, fueron una especie de, de, de, de intraterrestres, aquí y aquí en, en Tulum haciendo las fogatas. Pues mira mira a ver si hay escamas por ahí, que a lo mejor hay algunas escamas o lenguas bífidas y, y no, y entonces es, es lo que digo, que, que este ejercicio simplemente de, de predicción así muy, muy recreativa ha servido para que luego determinados mmm, simpatizantes de las teorías de los reptilianos lo utilizaran como fundamento científico, ¿no? o sea que, que es curioso también como mmm, estos impuestos vaticinios así tan recreativos, al final pueden tener consecuencias en nuestras, en nuestras creencias. Mamá mía. Con Almodía Rosa entonces, dice Rosa, ya comemos eh, plásticos eh, y no sé Habla de un sitio de re un restaurante de comida rápida. Cristóbal dice desaparecer el ser humano si en su momento quedó el arca de Noé. Tranquilos, eh, no desapareciéramos como especie. Siempre quedará alguien en la casa de Merlos. Lady, eh, <risa> Lady Malaca dice eh, dinosaurios eh, se llamó y volví. Nos enseñará eh, lo siguiente. A ver cómo le cuento a mi madre que quiero un murciélago de metro y medio como mascota. Batman. Sí, el sí, sí, sí. del cónsul. Nos no, vamos a ir ahí. Esta noche, me hace gracia que yo esta noche he soñado con un murciélago, ¿eh? Ajá, yo pensé que comerlos. No, pero era súper bonito y además claro, me daba sí. y le daba, le daba biberón. Oye, y le tenía que la All tetina in. la primera vez se la tragaba entera. ¿Cómo, cómo? Ay, qué, qué. El murciélago tenía tanta hambre, tenía una hambre tan mora, que la primera vez se, trataba, se tragaba la tetina de todo el pobre. sí. Babarosa te le aunque sean unos bichos. Claro, claro, mi la se del diablo. <risa> sí, sí, sí, sí. Bueno, pues, pues hablando de murciélagos y cosas raras, vamos a hablar de un caso muy raro de la historia del crimen de España. Tuvo lugar en la Unión en, en, en Murcia el 27 de marzo de 1982 y y sigue siendo uno de los casos más misteriosos, yo creo, porque bueno, es que aparte de las circunstancias todavía nadie lo ha logrado resolver. Eh, No sé si conocéis la zona, eh, en, en, en La Unión hay un hostal abandonado que se llama los, el Hostal del Cónsul, porque el dueño era el cónsul de, de Costa de Marfil, y está como alejado, perdido en medio de la nada. Lo primero que tú piensas cuando llegas allí es, ¿pero qué hace aquí un hostal? <risa> ¿Sabes quién venía aquí? O sea, realmente, ¿por qué lo montaron es que ahí? hay gente no? muy rara nada, está rodeado, nada, esos campos y ahí no hay nada que ver, ni tiene interés turístico que me, perdón de los de la Unión, pero ahí concretamente en ese sitio no había nada, y además de una forma súper extraña es como circular, se, se, se sube a él, bueno, a las ruinas ascendiendo por una escalera bastante alta y es muy raro, ¿no? Bueno, la cuestión es que eh, ese día, 27 de marzo de 1982 encuentran asesinado a puñaladas al dueño de este hostal Lo más curioso es que la policía tuvo que romper, forzar las ventanas para entrar, porque el hostal estaba cerrado a cal y canto, tapiado y con los cerrojos echados tanto en las ventanas como en las puertas. O sea que la primera duda que surge es... Mmm, ¿Por dónde salió el asesino? Esto es el cluedo. Claro, eh, eh, es una pregunta un poco extraña. Se sabe que hubo lucha porque eh, Alfonso Martínez, que así se llamaba, tenía un, un, un mechón de pelo, tenía pelo, En, en en las manos, ¿no? Había, había estado forcejeando, le había arrancado pelo a su asesino o a quien fuera, su asesina o la persona que fuera. Y eh además no robaron nada, absolutamente nada, no se llevaron nada. Y la cartera... Pasional, eso es pasional. <risa> bueno ahora veremos, a lo mejor sí, pero aún así mmm, pasional y listo, ¿no? Porque, jo, ¿sabes? Cómo se esfumó. Y la cartera de este hombre apareció como dos días después y tampoco le faltaba nada. Absolutamente nada. Siempre se había dicho que ese lugar era un sitio donde donde la gente pues iba a jugar timbas, partidas ilegales, que había prostitución, que era un lugar y refugio para homosexuales, porque en aquella época la homosexualidad no estaba bien vista, y bueno, pues en ese lugar tan apartado allí como que tenían privacidad, bebidas, fiestas, baile, fiestas prohibidas, ¿se entiende? Y decían que este hombre además era muy extraño, y, y que como había sido cónsul de Costa de Marfil parecía que estaba muy enamorado de África, que todo en el hostal eran adornos y objetos de África, que también se sospecha que a lo mejor se dedicaba al tráfico de objetos ilegales africanos y que siempre iba vestido con ropas, con ropas africanas, lo cual llamaba muchísimo la atención entre los que le conocían y todo esto. Y además es que eh, los días previos él se jactaba Se jactaba de más ante la, la policía, que iba allí también a veces a tomarse una copa y todo eso, entre ellos Antonio Mata, que fue luego el policía que, que, que lo que lo descubrió. Él se jactaba de, de vivir con un fantasma. Él, eh... ¿Perdón? Sí, sí, sigue, sí <ríe> Perdón, es que he oído como un grito. No, yo, no. yo, yo he dicho, ahí va. Ah, vale, vale no, Es que había oído un grito como pero, un pero espera, oye, oye, que, que, oye que dejamos lo del fantasma un poquito la atención ¿Te parece? Sí, sí Bueno, pues ahí lo vamos a hacer Vamos a escuchar la actualidad Y después continuamos con el final de esta información Sobre el hotel del cónsul Que nos está contando Mado Martínez Insistimos, será después de las noticias Segundo Acero que llegan ahora mismo En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. En Onda 0, la rosa de los vientos... ...esta noche de 12:30 y media hasta cuatro y media de la madrugada. es queda por delante tertulia zona cero. Vamos a tener también ecos del pasado con Laura Falcó. Vamos a tener mujeres ahí con historia, con Silvia Casasola... ...y fronteras en del futuro con Javier Sevillano. Y lo dicho... Unos minutos más, un tiempo más, con Juan José Chazoro, Manuel Carpeyal y Mado Martínez en la apertura Zona Cero. Y nos estaba comentando Mado Martínez, antes de las noticias, de la información sobre las dos de la madrugada, nos estaba comentando la noticia que explicábamos sobre el Hotel del Cónsul. Mado, vamos a contar nuevamente, muy rápidamente... ...qué es el Hotel del Cónsul, qué ha pasado... ...y cómo finaliza esa historia que nos estaba transmitiendo. Pues, recapitulando, el Hotel del Cónsul es el escenario... ...de uno de los crímenes más misteriosos de la historia de España... ...ubicado en La Unión, donde apareció Antonio Martínez Saura... ...su propietario, el, el, el, el cónsul de Costa de Marfil... que apareció cosido a puñaladas y que estaba cerrado a Calicanto por dentro, de hecho la policía tuvo que forzar, forzar la ventana para, para, entrar. Y se lo encontraron allí, ninguna de estas puñaladas, que fueron un montonaco, así como decenas y decenas, eh, tocó un, ningún órgano vital, no se sabe muy bien con qué, con qué arma se hizo, porque como os contaba antes, no se encontró, no robaron nada, no nada. Él tenía mucho de pero en la mano y poco más. También se sospecha por los por los trabajos forenses que al, eh, pudo su corazón pudo pudo dejar de latir antes de, de que terminaran de asestar de todas esas puñaladas. ¿vale? La cuestión es que él, él decía que vivía con un fantasma. Y se lo había dicho además a gente, a policías que iban allí a tomarse una copa por las noches y todo esto. Y que además, esto lo afirmaban eh, Antonio Mata, uno de los policías de, de, de aquellos entonces tocaban insistentemente a la puerta y que él decía, va, déjalo, que es el, el fantasma, que es un pesado y tal. Y que eh, en una ocasión, además, eh, estos policías le dijeron, chico, pero no vas a abrir. No, hombre, si es el fantasma, que es un pesado, que... Y, y que en una de estas ocasiones el policía dijo, bueno, pues si no vas tú, voy yo. Tocaron a la puerta, porque ya eran varias las veces, fueron a abrir y allí no había nadie. La cuestión es curioso porque... Para subir a esa puerta, como os he explicado antes, hay que subir varias escaleras hasta tocar esa puerta. O sea, no es que te que toques la puerta y salgas corriendo como vas a tocar timbre si te escondas en la esquina. No, hay que subir varios escalones hasta, hasta llegar ahí. No, no es fácil. La cuestión es que hasta la, hasta día de hoy nadie ha logrado dar una, bueno, una hipótesis de cómo pudo ya no entrar, sino salir ese el asesino de, de Antonio Martínez Saura, y desde luego, pues, eh, teorías hay muchas del, del móvil, ¿no?, porque era un hombre, pues, bastante extraño, como decíamos, y que, eh, por lo visto, de acuerdo a la rumorología de, de, del pueblo y de lo que me contaron allí, a mí me llevó al, me llevó al lugar Damián Sandoval, que es guardia civil de, de la Unión, eh, pues, parece que, que en ese lugar, pues, hacían cosas ilegales y que, pues, eso, pues, era el mundo de la noche, de la prostitución, del... De Los juegos ilegales, de trapicheo, seguramente de drogas y, y de cositas de estas que al igual pues pudieron desencadenar algún crimen pasional, como dice Silvia. Pero hay una teoría muy interesante que apunta al hecho de que eh, Antonio Martínez Saura estaba escribiendo sus memorias. Uf, algo así como la veneno, ¿vale? Sí. Que Antonio Martínez Saura estaba escribiendo sus memorias. Madre eh, mía, no, lo que nos claro. es, es que no, no perdemos esto para una serie, ¿eh? Es impresionante. Y que había gente que probablemente pues no tenía, eh, no, no quería, que no le interesaban que esas memorias salieran a la luz. Bueno, pues eh, menuda, menuda historia, la del Hotel del Cónsul en Murcia que nos ha contado Madón Martínez eh, con, vamos... el, con el policía se llamaba Antonio Mata yo con ese apellido desde luego sí, sí, no me fío sí, nada ¿eh? sí, sí. sí, sí no deja de ser curioso en toda esta historia vamos a comentar eh, algo bueno, esta primavera ha sido particular, especial es una primavera que eh, ha existido para nosotros en dentro de la casa, casi la hemos visto pues eh, desde dentro de la casa por la ventana algunos eh, por el balcón Ha sido una primavera diferente a todas. Ha sido una primavera en la que han vuelto un poco los bichos, los insectos, algunos animales. Y ha vuelto también lo que es la primavera climatológica. Un poco, las diferencias de temperatura a lo largo del día, muy escandalosas, muy grandes. Mucho frío, algunos momentos. Y unas horas después, unos minutos después, también mucho calor. Casi, casi hemos tenido... Eh, temperaturas saharianas en alguna ocasión. Bueno, pues parece que eso va a pasar en el futuro, Silvia. Bueno, antes hacía mención, Juanjo, de esa especie que sobreviviría a los humanos si nos vamos de la Tierra, ¿no? Pero yo os hago una pregunta. ¿Os gusta el sol? ¿Os gusta el calorcito a todos? ¿O, o huís bastante de, del calor? Chicos. Yo soy más de frío. Uh -huh. Por eso llevo el cuerpo cubierto de pelo. <risa> oh, Mado. Mado. Yo primavera. Vale. Juanjo. A mí me gusta más el calor, pero me encanta ver cómo se peina los pelos del pecho, Manuel. <risa> Bruno. Eh, yo el otoño. Tú el otoño. Sí, sí. Bueno, los oyentes que nos, que nos cuenten a ver qué es lo que opinan. Bueno, el asunto... Es que han hecho un estudio en colaboración... El otoño es que es muy poético, muy, muy oscuro, muy melancólico. Sí, muy todo, la verdad, sí, sí, pero sí, muy sí. corto, porque es que ahora no hay ni primavera ni otoño. Exacto. Este año ha habido primavera porque no ha habido seres humanos. Bueno, el asunto es que hay una investigación internacional, que fijaros, aquí no hay ningún tipo de enfrentamiento, porque han participado científicos de China, Estados Unidos y Europa. Aquí todos unidos. Y han llegado a una conclusión y esta conclusión, por pues la verdad es que lo tenemos bastante crudo, ¿eh? los humanos, porque si no es por una cosa es por otra. El asunto es que 3.500 millones de personas, que somos las que eh, solemos eh, vivir en unas zonas habitables eh, con unas temperaturas que ahora os voy a decir cuáles son, Hemos estado viviendo en estas zonas climatológicamente pues, bastante aceptables en los últimos 6.000 años, ¿vale? Pero es de aquí que según lo que cuentan, según pues, eh, todo el proceso del cambio climático, pues esto va a estar bastante crudo y va a ser muy problemático para estos 3.500 millones de población de humanos entre los que nos encontramos nosotros. Bueno, que sepáis que en este estudio pues han llegado a ciertas eh, cifras. Por ejemplo, la mayor parte de la humanidad se concreta en la zona climática que oscila. Una parte entre los 11 grados y los 15 grados, ¿vale?, de media a lo largo del año, y otra parte, que es un segundo grupo humano, que se concentra en, en una zona climática que es entre los 20 grados y los 25 grados, ¿de acuerdo?, Hasta ahí, la mayor parte de la población humana está entre esas temperaturas, o sea, entre los 11 y los 25, más o menos, eh, como masivamente. Pero, con este aumento de temperatura que estamos teniendo, como por ejemplo, pues mirar lo más cercano. al pasado mes de abril, dicen que ha sido el tercero mes más cálido desde 1948, y eso les da... Una proporción aritmética que dice que, que ha sido pues 0,45 grados centígrados en relación con el mes de marzo mayor y 0,24 por década en los últimos 20 años. Bueno, pues aritméticamente, haciendo estos cálculos, pues dicen que si el aumento de temperatura prosigue así, en los últimos 20 años pues se va a experimentar una temperatura de un aumento de 7,5 grados, que en torno pues eso, al 2050, luego también hablan de 2070, pues es una temperatura que se tiene ahora en el Sáhara. O sea, según estos estudios y esta investigación, tenemos que tener claro que en 2050 o como mucho, un poquito más, del 2050 a 2070, vamos a estar con 29 grados constantemente en estas zonas que estamos hablando, que antes oscilaban entre los 11 grados y los 25 grados. Con lo cual dicen que, claro, que la gente no va a poder sobrevivir, que vamos a tener que, que emigrar, o migrar a otra parte, y nos vamos a tener que concentrar. Entonces, como eh, no estamos preparados para estar con este grado de temperatura, que sería la media, o sea, no sería eh, una cosa que dices, bueno, en determinado momento del año, no, no sería la media entonces lo que nos dicen es que nos tenemos que primero tomar muy muy en serio el tema de pues, los gases y todo el cambio que está provocando el cambio climático, to, to, todos los gases pero que es que encima lo que tenemos que hacer es un cambio para abarcar de, de adaptación para problemas sociales, para la, para la gobernabilidad, para el desarrollo para las vías legales vamos, que tenemos que hacer un cambio drástico ...de sociedad en el mundo, porque o nos vamos eh, acostumbrando a vivir de otra manera, o la cosa va a estar muy, muy, muy, pero que muy cruda. Y que sepáis que esos 29 grados, que son los que nos ponen de, de media, es lo que ahora mismo sucede en el Sáhara. O sea, que estaríamos viviendo como si viviéramos por siempre en el Sáhara, a sí. partir del 2050... Que, que es, eh, en el fondo, dentro de muy poquito tiempo. Pues en muy nada. poquito tiempo, que es eh, lo que venimos contando aquí, ese incremento de las temperaturas, ese incremento provocado por el calentamiento global que se ha detenido un poquito eh, en este tiempo. y mm -hmm. eh, Seguramente un día de estos valoraremos un poquito eh, cómo se ha notado en todo eso la no influencia del ser humano directamente eh, sobre el tema y seguramente se sabrá mucho más sobre este asunto y se sabrá mucho más hasta qué punto la huella del ser humano es importante en todo lo que está ocurriendo en nuestro planeta. Un planeta, Manuel Carvallal, que si sobrevive en el futuro, eh, cazaremos en dos tipos de seres, los hombres lobos y los zombies. Claro. <risa> es que, macho... Vaya semanita, si sí. sí, sí, ya la historia del hombre lobo es para tirar cohetes, esta que nos llega de la frontera de Alemania y Suecia eh, es de película o más bien de serie, de serie Walking Dead, porque la, el, el hecho se produce en el control de frontera eh, el 25 de marzo, hace un poquito más de un mes, Pero en ese momento no se comentó nada. Sin embargo, alguno de los funcionarios de la aduana tomó fotos de lo que había ocurrido. Uno, un tiempo después la subió a Internet y claro, a partir de ahí ya se lió parda. Porque lo que ocurrió es que estaban los funcionarios de, de este paso de la ciudad de Malmö en la aduana sueca cuando ven que en el ferry que llega desde Alemania... Descienden varios vehículos, pero desciende uno especialmente discreto, que es un todoterreno Hammer, estos coches enormes que utilizan muchos ejércitos por su espectacularidad, eh, que, que es cualquier cosa menos discreto, que además iba eh, pintado con pintura de camuflaje, de camuflaje del desierto, pero con unas eh, leyendas, con unas etiquetas en las puertas que ponía grupo de respuesta zombie y además con un cartel que indicaba que cualquier persona infectada será inmediatamente disparada, se disparará contra cualquier zombie infectado, tu claro. estás hoy con la escopeta sí. todo el rato, es que es una semana, es una semana muy entretenida Claro, tú, uy, como imaginaréis, eh, los policías cuando ven ese armatoste bajando del ferry dicen, espera, espera, para un momento, a ver, ¿esto qué es lo que es? <ríe> y cuando empiezan a revisar, en el coche se encontraba una pareja, un hombre y una mujer, ciudadanos alemanes, que habían le, les exponen que a raíz de la, la pandemia, que ya se había ordenado, el, el enclaustramiento que ya se había ordenado en Alemania, ellos habían alquilado una casita de campo En, ...en Breking, eh, ya dentro de Suecia, al suroeste de Suecia... ...y se disponían a pasar allí toda la cuarentena... ...pero para ello se habían llevado pues algunos elementos de primera necesidad... ...y como buenos cazadores de zombies... ...cuando abren el maletero y empiezan a revisar lo que portaban... ...se encuentran con todo un arsenal de casi 20 armas prohibidas... ...entre las que hay ballestas, pistolas láser, fusiles... Bueno, todo tipo de, de armamento apropiado si tienes que sobrevivir contra una amenaza zombi. Eh, evidentemente, eh, la, la policía sueca, que ya están al otro lado de la frontera, es la que se hace cargo de la, de la situación, los detiene. Según la, la fiscal de la acusación que está llevando al caso, Michel Esther se les va a procesar por contrabando de armas aunque este matrimonio decía que, bueno, que ellos no, no sabían que en Suecia no se podía entrar con un arsenal de armas, que es lo más normal, que claro. simplemente se llevaban algunas cositas que tenían por casa, pues para decorar la, la nueva vivienda donde iban a pasar el confinamiento. Uno de los periódicos suecos que ha recogido la noticia, el Silveskan, dice que probablemente, que parece que la hipótesis más razonable, es que se tratase de, de miembros de algún grupo de jugadores de rol eh, obsesionados por el tema de los zombis o quizá alguno de los miembros de ese movimiento subirbalista empeñados en que llega el fin del mundo y que hay que estar preparados para este acontecimiento. Sin embargo, a pesar de que ya han pasado varias semanas, la identidad de estos cazadores de zombis no ha trascendido Eh, se supone que porque pertenecen a un estatus social muy elevado Porque un Hammer no te lo compras con un sueldo de fontanero, desde luego Y, y un Arsenal como este tampoco Pero bueno, eh, parece que además de, de tener hombres lobo, lobo brincando por Chiapas Pues también tenemos Que tampoco sabes lo que ganó Fontanero, ¿eh? eh sí, hombre, no sé, yo, yo no conozco a ningún fontanero que vaya en Hammer, ¿eh? Pero, bueno. eh, pues no, pero me refiero que lo dicen, no sé, como si fueran los que menos sueldo tienen. Pues no, no bueno, sé pues no si sé son menos Evanista, presentador de programa de radio, si te parece mejor. Pues bueno. tú tampoco vas en Hammer, me parece a mí. Ni en Hammer ni en Romer. Oye, pero nada, que si tú te compras un Hammer, yo me ofrezco como sí. chofer gratuito, ¿eh? Oye, para llevarte donde Yo quiera. no sé quién se ofrece de chofer, pero que voy a necesitar uno, sí, o un carnet de conducir. Hombre, eso estaría bien para empezar. Falta. Si, lo, si lo mejor es ir en bici, que luego mira lo que pasa, que se nos sube la temperatura como el Sahara. Claro, lo que pasa es que llevarte todo este arsenal en bici, esto sí que va a ser un poco cantoso, ¿eh? Sí, sí, sí, sí desde luego que sí. bueno vamos a seguir contando informaciones eh. vamos a seguir contando noticias Juanjo Sánchez Oro hablamos ahora de un suceso ocurrió hace algo más de 100 años es uno de los grandes misterios del siglo XX el objeto, la naturaleza del objeto que cayó en Tunguska en eh, Siberia hace algo más de 100 años un objeto inmenso eh, con una fuerza espectacular eh, cayó allí Insistimos, es uno de los mayores enigmas del siglo XX. Se ha dicho meteorito, asteroide, cometa. ¿Qué fue el objeto que cayó en tus busca Hay una nueva teoría, Juanjo. Mira, fue el 30 de junio de 1908. Eh, afectó a un área de unos 2.150 kilómetros cuadrados. Se supone que, que arrancó o afectó unos 80 millones de, de árboles. El, el impacto eh, de este suceso eh, generó un, un enorme estruendo, pero también además un enorme resplandor, que se detectaron ondas de aire de, de esa explosión en, en lugares tan lejanos como el Reino Unido, como Washington, como Alemania, Dinamarca, Croacia o Indonesia. O sea, que esa es eh, la, la dimensión que, tumbo, que tuvo este fenómeno. Y lo más curioso es que, claro, eh, tuvieron que pasar en torno a unos 19 años, después de, de esta explosión, para que una expedición científica rusa fuera allí a tratar de recabar algún tipo de información sobre lo que había ocurrido. Y realmente, eh, a pesar de ese trabajo, yo recuerdo que además hace unos meses, eh, creo que fue además Manuel, estuvo comentando que se había vuelto a poner otra vez en marcha una expedición eh, rusa para tratar de, de indagar y a extraer, bueno, ser, ser capaces de, de explicar y dar con el origen de, de lo que provocó esta gran explosión. Pero con todo y con eso, desde esta fecha, desde este año de 1908 hasta hoy, se han manejado pues más de 100 hipótesis sobre lo que pudo pasar. Y es que, claro, eh, ya en los años 30 se empezó a hablar de la posibilidad de que hubiera sido un meteorito, pero claro, cuando van allí y revisan que no hay cráter. Eh, como tal, como suele ocurrir con el impacto de otros meteoritos, es que encima tampoco hay restos muy evidentes de que realmente hubiera habido ahí un, un meteorito y hubiera generado, se hubiera fragmentado y hubiera dejado ahí esos vestigios minerales. Eh, se ha hablado, de, de, por ejemplo, de una erupción volcánica. Se ha llegado a hablar, bueno, por supuesto, si nos metemos en el terreno de la ufología también, de algún tipo de actividad de ovni alienígena. Se ha hablado incluso de una especie de agujero negro que la Tierra hubiera pasado por el borde de un agujero negro y que lo hubiera afectado justo en ese, en ese punto eh, una de las teorías también para tratar de explicar este impacto es que ese cometa hubiera sido de hielo y lo que hubiera hecho que, claro, al llegar finalmente y a impactar sobre esta área de Tunguska eh, no hubiera, finalmente se hubiera fragmentado, se hubiera descongelado y no hubiera quedado ningún, ningún resto eh, muy evidente de su presencia Y cuando los testigos, porque también hubo testigos en la zona eh, de un pueblo nativo, que son los Ebanqui, eh, que relataron qué es lo que habían visto, ellos comentaron que vieron una especie de gran fuego en el cielo, como si el cielo se hubiera abierto en dos como si hubiera habido, ha habido un gran huracán de calor, que hasta el punto de que, bueno, se tenían que. le dieron la sensación de. de una especie de gran fogonazo que tuvieron que. le dieron ganas de quitarse la, la vestimenta. Pero luego, de pronto, igual que, que subió la temperatura de esa forma, tan enorme, de pronto también todo. El cielo se cerró, sonó el, el estruendo, hubo un gran. como una, una especie de. de ola de, de. viento. que tiró a los testigos al suelo. y ya, ahí acabó la historia, ¿no? Entonces. Eh, como digo, este es un poco el panorama de lo, de lo que tenemos y ahora se ha surgido una nueva teoría a través de un centro científico asentado allí en, en Siberia que acaba de publicar los resultados de su investigación y lo que han hecho ha sido eh, hacer un análisis no a partir de, no digamos sobre el terreno sino a partir de todos los datos que se tiene hacer una simulación matemática y entonces ellos eh, han sugerido una teoría realmente muy novedosa Y es que piensan que lo que pudo pasar allí, y explicaría buena parte de todas estas incógnitas que, que rodean al fenómeno, es que seguramente lo que pasó es que eh, efectivamente el agente causante de Tunguska fue un asteroide, pero un asteroide que digamos que entró eh, por la atmósfera terrestre de una manera tangencial, y lo que hizo fue que entró eh, por ahí Y resulta que en lugar de, de seguir la trayectoria recta hasta impactar contra el suelo, lo que ocurrió es que hizo como una especie de efecto rebote sin llegar a tocar con la Tierra y eh, salió. Es algo parecido un poco a cuando nosotros lanzamos una piedra sobre sobre el agua, uh -huh. que provocamos una ola, pero da un, da un salto. Bueno, pues ese mismo efecto, pero sobre las capas de la atmósfera, sobre las capas altas de la atmósfera. Entonces, lo que habría afectado, lo que habría generado en Tunguska es esa onda expansiva De el encuentro del asteroide con, eh, con las capas altas de la atmósfera y luego eso sí, eh, pues salió rebotado y prosiguió su trayectoria por el espacio exterior, ¿no? Esta es la teoría que ellos defienden a partir, como digo, del modelo, de estos modelos matemáticos, pero claro, han tratado de afinar aún más y es, vale, ¿de qué tipo de asteroide de bólido celeste estamos hablando? Eh, ¿Estaba compuesto de hielo? ¿Estaba compuesto de roca? ¿O estaba compuesto de hierro? Y ellos han, han empezado a, a analizar que realmente lo más probable es que sería un asteroide de, o un meteorito de hierro. ¿no? Porque consideran que el de hielo, por ejemplo, lo tienen que descartar porque dice que realmente por la trayectoria que hubiera tenido que hacer este asteroide de hielo eh, hubiera se hubiera derretido por el camino. Por lo tanto, no hubiera llegado a cubrir todo lo que es eh, la distancia final para haber provocado esos efectos sobre el terreno, sobre la superficie de Siberia. El cuerpo rocoso Presenta también unas, unas características parecidas, ¿no? Dicen que cuando entra en fricción con la atmósfera de la Tierra, eh, lo que ocurre es que, claro, se genera una serie de grietas, esas grietas van recibiendo aire a gran velocidad por la propia trayectoria y por la propia inercia que ya tiene el, el propio objeto, y al final lo que consigue es que se va quebrando y se va fragmentando en diferentes partes. Así que consideran que lo más seguro es que esto, eh, finalmente el meteorito fuera de hierro, fuera una masa de hierro que tendría uno entre 100 y 200 metros de ancho, que recorría una distancia aproximada de unos 3.000 kilómetros sobre nuestra atmósfera, a una velocidad mínima de 11,2 kilómetros por segundo y siempre a una altura que estaría en torno a los 11 kilómetros. Eh, esa, esa fricción con la atmósfera hubiera, habría provocado esa onda expansiva y eso explicaría pues lo que hemos estado comentando antes, que no haya cráter de impacto, que no haya escombros de hierro eh, significativos en el, en el suelo de Siberia, que además Explicaré también algunos de esos efectos ópticos que, como dijimos, ese, ese resplandor que muchos vieron por la propia fricción y la propia temperatura que, que generaría el meteorito al contacto con la atmósfera y además eh, una serie de, el polvo que abría en las capas altas actuaría un poco como reflectante y, y generaría ese, brill, ese cielo tan brillante nocturno que comentaron muchos de los testigos de la, de la época. ¿no? Y también esto misma, esta misma fricción Podría explicar uno de los efectos que se generaba en Tunguska y es que hubo importantes incendios. Piensan que también el hierro, al eh, entrar en la atmósfera a esa velocidad y con la fricción con el aire, se convierte en un bólido con una temperatura enorme, puede alcanzar los 10.000 grados, y que a, eh, justamente cuando está en la parte más cercana al, al, al suelo, podría generar una, unos, unas chispas suficientes como para haber incendiado... Eh, la superficie boscosa de Siberia con todo eh, la teoría pues bueno tiene algunas limitaciones por ejemplo ahora quieren analizar cuál sería eh, las dimensiones la amplitud de la onda de choque que eso todavía no lo tienen no lo tienen calculado y ver si coincide con la evidencia que hay sobre el terreno en, en Tunguska pero bueno eh, como decimos es una teoría nueva que viene a explicar muchísimas cosas que si al fin y al cabo no explica todo por lo menos está sugiriendo un tipo de fenómeno Eh, astronómico, al, del que ahora no se tenía mucha constancia y que por lo tanto, bueno, ya digo, aunque no resuelva el enigma, por lo menos sirve a avanzar, avanzar a la ciencia con este tipo de, de reflexiones y de propuestas. La verdad es que es una teoría que efectivamente responde a algunas de las incógnitas relacionadas con lo que ocurrió en Tuncusca en el año 1908. Vamos a escuchar, a Silvia, ¿no? El espacio, el sonido del espacio. Vamos a escucharlo porque la NASA ha querido compartir algo estupendo y es que eh, lo han subido en su canal de YouTube y es eh, gracias a pues eh, una recopilación que han hecho de un cúmulo de galaxias, pero de fotos, de imágenes que, que ha conseguido, pues ¿quién lo va a conseguir? El telescopio Hubble. Entonces, eh, esas galaxias, pues según esa es la intensidad de las estrellas, según se mueven, eh, según van de izquierda a derecha, pues eh, ellos han conseguido eh, un sonido que vamos a escuchar ahora mismo para que oigas lo, oigáis los diferentes matices. Es corto, son 32 segundos. Pero la verdad es que te hace un poco soñar, como antes decíamos, esa máquina o esa posibilidad de hacer que, que tengas sueños lúcidos. pero pues vamos a ver si escuchando este sonido de cómo eh, se escucha el universo, cómo se escuchan las galaxias, que sería como una galaxia en movimiento. <risa> Así suena el espacio, así, así suena, suena, suena el universo, una galaxia. Así suena. La, el nombrecito de la galaxia, no os lo digo porque es un poquito complicado, um, rxt no sé cuántas letras y números y tal, pero bueno, la verdad es que es um, como darle, no sé, un poquito más de sentimiento, ¿no? Uh -huh. No que sea una cosa fría y en el espacio estamos hablando de meteoritos, sino que es algo que, que está ahí vivo, que sigue moviéndose, sigue pues eso, explosionando, Y, y que si se le sonifica pues conseguimos que tenga este sonido el sonido del espacio el sonido de una galaxia una galaxia según esta información según este sonido es este el sonido del de espacio un espacio, un universo que puede tener además de la nuestra otra forma de vida y esa vida puede no ser como la nuestra que está basada en el carbono sino que podría estar basada en otro elemento como puede ser, Manuel Carbellal el hidrógeno. Sí, esto es algo que ya se ha especulado en muchas ocasiones y que incluso ha inspirado a muchos autores de, de ciencia ficción sobre la pluralidad de mundos habitados y cómo podrían ser. ...formas de vida que existiesen en otros mundos habitados... ...pero con una atmósfera diferente a la nuestra... ...pero hace unos días la revista Nature Astronomy... ...publicaba un artículo realizado por un equipo de investigadores... ...del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts... Que ...es uno de los centros de investigación científica más prestigiosa... ...en Estados Unidos, sobre la posibilidad... ...de que existiesen otras formas de vida en el universo, en planetas, en exoplanetas rocosos, pero con una atmósfera no basada en el nitrógeno y el, y el oxígeno como la nuestra, sino en el hidrógeno. En realidad, en eh, nuestro propio planeta, durante seguramente miles o, o millones de años, tuvo una atmósfera muy diferente a la que ahora tenemos. Y, y seguramente el hidrógeno era lo que... Lo que prevalecía en, en nuestra propia atmósfera hasta que se produjo ese fenómeno que, que llaman la, el gran evento de oxidación y empezó a acumularse gradualmente oxígeno en la atmósfera hasta convertirse en, en la que ahora conocemos, en la que ahora vi, vivimos los seres humanos. Eso sería importante si existiesen otros planetas con este tipo de atmósfera porque al ser un eh, un gas mucho más liviano, esa atmósfera se expande y eso tiene una capa unas capas mucho mayores que nuestro planeta y eso hace que fuese mucho más sencillo detectarlas y examinarlas y estudiarlas por parte de nuestros astrónomos no se ha hecho hasta ahora porque se ha dado prioridad a buscar otros planetas que tuviesen unas características parecidas a a la nuestra Y todos los protocolos de investigación, todo el software que utilizan los radioastrónomos, están enfocados a eso. Pero en base a este, a esta investigación que han hecho este equipo de, de investigadores del MIT liderados por la doctora Sara Seger, podría cambiar las cosas. Lo que ellos han hecho es plantearse si podrían existir formas de vida en planetas con una atmósfera... Eh, sin oxígeno o con poco oxígeno y, y basadas fundamentalmente en el hidróxido y para empezar han partido de, de un punto de partida muy razonable y es que nuestro propio planeta antes Juanjo comentaba algunos de estos de estos elementos no de estos eh, extremófilos que son formas de vida son seres orgánicos que viven o en las profundidades del desierto o, o en las profundidades de los polos en, en situaciones muy muy extremas, pero son formas de vida microscópica que ya existen en nuestro planeta y que tienen una tolerancia especialmente grande hacia hacia el hidrógeno. Así que lo que han hecho estos investigadores es un experimento muy interesante. Han escogido dos de estos microorganismos, la bacteria de la levadura, Y, y otra bacteria llamada Escherichia coli las han metido en unos tubos de ensayo junto con nutrientes y las han sometido a, primero a un cultivo eh, con unas condiciones de un 80% de hidrógeno y luego lo subieron hasta un 100% de hidrógeno. Y cada, todos los miembros de ese equipo cada cierto tiempo iban revisando los cultivos para ver cuántas de esas bacterias sobrevivían en un caldo de nutrientes y cada, cada 80 horas y al final descubrieron que la población de ese tipo de formas de vida, de ese, form, de ese tipo de bacterias, se, se convertía en estable ya que nuevos microorganismos suplían a los que iban falleciendo, a los que iban pereciendo, ¿no? demostrando de esta manera que realmente pueden existir formas de vida en en planetas que tuviesen una atmósfera basada en el hidrógeno y que además podrían evolucionar a partir de esas formas de vida primigenia. Según ha declarado en este estudio la doctora Scheger, espera que esta investigación de alguna manera fomente la conversación entre astrónomos y biólogos, sobre todo en lo referente a la búsqueda de otros planetas habitables y de vida extraterrestre, porque si se cambiasen los algoritmos, los protocolos, las prioridades en la búsqueda de otros planetas habitados o habitables en lugar de basados en el oxígeno, basados en el hidrógeno, probablemente se multiplicarían las posibilidades de encontrar otros otros posibles, otras posibles formas de vida, otros posibles planetas donde pudiese prosperar la vida, pero seguramente esa vida no tendría nada que ver con lo que nos imaginamos en las películas de extraterrestres y de marcianos. Vamos a finalizar ya esta tertulia zona cero, pero para acabar la tertulia, Madon Martínez, nos tenemos que poner de espaldas, de culo. Vamos a hacer un calvo, ¿no? Sí, pues vamos a hacer un calvo porque ya han inventado el retrete que te diagnostica eh, enfermedades. O sea, eh, tú vas ¿Con una hacer... foto... No, el, el, la foto es como, igual que está el face it en los móviles, pues esto sería un as hit. ¿Por qué? Porque necesitaban una huella digital para, para saber los datos de cada usuario, porque al mismo te va mucha gente, pero claro, ¿y si la persona que tira de la cadena no es la misma que ha ido a hacer agua en mayores o aguas menores? Pues, ¿cómo lo solucionaron? Añadiendo un escáner que te hace, o sea, una fotografía de Lano <ríe> que te lo creas o no, es una huella única porque no hay dos iguales <ríe> es como una huella dactilar entonces lo que sí que te aseguran es que esta información, es esta imagen, esta fotito de tu agujerito no la ve nadie, ni siquiera el médico, ¿vale? Y es un experimento sí, va a reconocer <ríe> claro, a nadie ¿no? o sea no... a nadie la da falta, sí, sí. ¿eh? ni gracia que... la información además va a una nube está hecho para que vaya a una nube de datos Mira, Mira a, los mira a que hay gente muy morbosilla, ¿eh? No sé yo, no sé yo. Lo he pensado, ¿eh? Lo he pensado. Y, y nada, la verdad es que tiene hasta como 10 biomarcadores para analizar las muestras de heces y orina, de, de muchos tipos de de cáncer, de enfermedades, de recuento de glóbulos blancos, hasta tiras reactivas para lo de la orina, y es eh, curioso lo del asid, <ríe> el reconocimiento banal de, de, del usuario pero, pero bueno es bastante interesante, y ahí está Hasta aquí la tertulia zona cero con Mado Martínez Amado, gracias Buenas noches gracias. Con Manuel carballal gracias Manuel Muchas gracias chicos Y con Juan José Chetoro Juajo, hasta la semana que viene, gracias. Hasta la semana que viene. A, a ver si pronto nos vemos, a ver si ya no, no, nos dejan pasar a la, a la fase one. <risa> o a la desfase, yo quiero <risa> la desfase. Desfase total. Gracias.